Thank <laughs> <laughs> you. <sharp> e <inhale> reduce <sharp inhale> some of these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 ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora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 Thank you. y <tose> Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién Alguno... es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 asi sí?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 ¿Qué estuvo en ¿Cómo era ese cañito? El juguete. <tose> eh. Ah, todavía tengo para otra. Alredela la carretera claro, recién hecha the lady the lady ¿Me vas a quitarse un cuello? Sí. También. Las huelitas, sí, señor. Me va la virtualidad. Con ¿Sí? <risa> la línea 3, 4 <risa>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 no, no, no. Me <laughs> Apenas fui. Enter radio in plane. <laughs> que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 Encuentro aprovecha la prevencia de la nueva familia Sánchez Calaxi y el 21 Todos los beneficios al sacrificio de su pelo Se van a poner 0% de interés pagando Custación de la autonomía Compre ya Cocinen tranquilos En la casa no, saco yo Encuentren su lado Platos saco con desengrazante Para limpiar sus platos y mar A un super superprecio la de cambrica con moler y la preparo sí, en casa por eso para 1 litro y con menos i fómi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 Vivimos, decimos huellas barrio visibilidad publicaciones porción inacabada cultural municipio tercera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 que sea al oculio Entonces ha sido y pues agradezco por estar acá, Ahora sí que con datos acá escuela de la la, la, la la Iro你在, en primer lugar deseo desearles bienvenidos. de higiene y atención de niñas seguridad, que serán los pacientes seguros. Y pues en el tiempo que hemos de de pues, compartido este mes el taller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 agradecerles pues, a todas el Buenos días. Mi nombre es Gian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 se tenían no lograr en ah, ah, lo pensamos en esta que no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 Una experiencia súper importante, como una entrevista. Ufraes, arraigas, arraigas, los huevos de no somos de nariz. Disculpa, las fallas técnicas, estamos conectados desde YouTube, pues eso implica que la canción no carga.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 Gracias, ¡Gol! ¡Gol! ¡Te voy a la repata! ¡La camiseta con el ¡Aquí Plum, el club! ¡Mierda, si te ha venido a Panu! un humor increíble. <risa> y mira que cuando yo tuve la oportunidad también de, de estar en algo así de radio,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 ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? grupo? ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? mira, tómalo de aquí. ¿Ya? Todo. Todo. todo? ¿No lo compartiste? ¿Me ha ah. dejado?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 Ah. A ver.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 Comentem mi razón, no si te crees Que me voy a vestir Una provocación Nunca me de ser Deciré que por mi no es tan exacta Vamos a ver no qué decir Hoy voy matar Tu mente suicida Podría estar arrepentido De lo que me que bueno tener que de frente Quiero ver parar, ¿Y, y van a encontrar mentiras en Y van a decir ok no sé qué era lo que ha pasado, que era no estaba con eso que me pasó. Quizá todo lo he hecho, ni malo. Sabía lo que ha me viví, me quedé conmigo. Y por qué siempre me siento amor.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 Eh, no, no, Nos damos un courier bloqueado detrás de la marcha pero es recuerden que la distancia que le falta es Señalot papelitos por el aire. Señalot papelitos por el aire. Señalot papelitos por el aire. El, el aire, empatía. Okay.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 ¿Cómo bueno, buenas, ¿cómo está? Gracias. Estamos en un recorte para radio. ¡Ay, oh, qué dice la verdad más descontrolada! La que siempre se manifiesta, la que no falta. está? Bien, bien. Bien. de i sí. no. entre no. no. La pila forma un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 si sí, pudiera ti palomo budo, no, sí, paloma, ¿eh? no sé tú, pues Ya, ahí hizo los pasos, pero no. ¿Eh? ¿Qué eh, okay, para también una mi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 Deh, Ja com Per utilitzar On deïm Sí. No, pero, no, pero, no. Pero, pero no hay que pues pero generar no X3. ¿Y por qué ¿Quién sabe? <ríe> Aquesta llista de Aquest és <laughs>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 que tiene de y todo. También Nosotros Eh? Eh? Ready teléfono correo contraseña inicio sesión sección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 den. Mira, yo te ca tiene. Qué tiene. De hilo, de eso era <raging> que okay, estaba dando una. <urai> de doy yo consentimiento. Yo, eh. Se va de la presidencia. ¿Qué? un tema de seguridad, por la clave, no a la cambiando la clave principal Ah, que lloraba el gordo Ah, ajá, ajá, que no agarra una. No vaya preguntando ahí en el whatsapp, a ver qué, qué pasa. No, tranquila que necesitamos... No, Estefanía que... como la deje el dedo todo verde. Punto para la... Vamos a bueno, almorzar. Listo, ya descargo. Ah, no, después me sentí otra vez. Goles, sí, sí, sí, sí. ¿Se no le ha pues mostrado no? no, tener un poco? Porque solo un poco de tiempo. Pero sí, ¿puedes correo con los cuadros? ¿Puedes hacer un ¿Y lo puedo hacer con los en una USB? ¿Puedes hacer un correo con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 ganas de tomarme la cerveja antes de comenzar, o sea, no me han dejado ir. no, es que toca toca hacer esto, o oh, oh, no, es toca hacer primero esta prueba. Los sí, pelados están muy activos, les gusta mucho que no está estado, bien, es el futuro, el entonces, todo está bien, lo otro, también son muy morgales, sí, todos marincas, todos. O sea, la cosa del lenguaje. Qué, qué es que vea, no, por lo menos dentro del salón tengo... Usted también, ah, entra sí, en la moto, entra el paquete. Ah, pero yo, ah, yo así de yo, yo ahorita pero, que, no pero... nada más, para que ahorita que durmiendo en la casa contigo, yo soy Bueno, vamos a poner transmitir ahora, vamos a ver. O sea, pero otra vez, no se en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 La chica 2 y 18, ya casi hora. Vos, ¿eh, ella? Ellas te la pasaron. Por eso yo te la pasé a ti para que me pasara la del peladito. Hey, la ¿Saben qué era eso? Y, ella... y 18, ¿no? Ah, ¿no? faltan cuántos minutos? Tiras, 30 y pico de minutos. Por eso, ¿Cómo hago para descargar? No busca ahí en Google descargar. Eh, no busca, hacer hacer hacer busca ahí. Es que eso no tiene programa, ¿no? Sí.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 Te olvido, pero es que aquí, ve. ¿eh? Ha llegado por aquí. ¿Llegó? Póneme. Ah, pero, um, pero si van a salir con el... pues Ya acabamos de ah, armar